Sí, sí, no se sé dio el, el partido que esperaba, pero bueno, mucho mejor que, que pudimos sacar una, una diferencia de principio, creo que, que no es la diferencia que hay en realidad, pero bueno, creo que, que el equipo vino enfocado y pudimos plasmar bien lo, lo que queríamos hacer. Ustedes eran locales, ellos llegaron últimos, tenían todo el problema que tuvieron el clima, un jugador nuevo que se tenía que acoplar, ¿crees que eso también ayudó en este resultado tan abultado? Sí, sí, sí, creo que... Eh, fueron varios factores eh, Por el clima, la humedad también Seguro que, que les costó Pero bueno eh, Yo puedo decir lo, lo que fue de nuestro equipo Y bueno, creo que, que hicimos las cosas bien desde de principio a final ¿Y ya están pensando en San Lorenzo, me imagino? Sí, sí, sí Mañana es un partido duro San Lorenzo eh, tiene un gran plantel Y bueno, eh, estamos a un partido y, bueno de, de ganar un campeonato que, que no es foca cosa ¿Y clasificar a una competencia internacional? Aparte, aparte Y creo que, que al club le, le serviría Y bueno, es lo que estamos buscando todo. Thank you.